Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Luis Usero, gerente del servicio eléctrico de la CPE, evitó especular sobre los anuncios del gobierno nacional respecto a la segmentación por consumo de energía. El cooperativista explicó en la mañana kermesera que en Santa Rosa unos 4.700 usuarios superan los 400 k i l o v a t s Para, para un mes promedio del último año, el universo de usuarios residenciales que están por encima de 400 kilovatios hora por mes o en el mes,、sí. para ese mes promedio, está alrededor del 7,4% de ese universo, son 4.700 usuarios aproximadamente. Queda por, por, por recibir... Las resoluciones, los actos administrativos que detallen de forma concreta la aplicación de nuevos precios. Y digo esto porque, por ejemplo, a mí me sugiere una primera duda. Aquellos usuarios residenciales que, por ejemplo, estén calificados dentro del grupo que se define como ingresos medios o ingresos bajos, que superen en un mes. 400 kilovatios hora. ¿Van a pagar la tarifa plena por q u e por todo el consumo? ¿Van a pagar la tarifa plena solamente por lo que excede los 400 kilovatios hora? El sistema de scoring para las licencias de conducir entró en vigencia en todo el país con la intención de reducir la siniestralidad vial. Estela Maris Fo, presidenta de la Asociación de Juzgados de Falta de La Pampa, explicó que aún no se implementará en la provincia debido a la asimetría en la emisión de licencias. Quiero dejar en claro esto: el scoring como sistema, la quita de puntos como sistema, es un buen sistema.、Uh -huh. En el mundo ha funcionado, nosotros no somos Europa, porque esto hay que aclararlo.、Sí. Eh, en Europa, donde se ha aplicado, ha funcionado. La, el argentino no es Europa. El argentino está mal educado vialmente y no cumplimos la ley nacional de tránsito. Entonces, no tenemos tendencia a cumplir, tenemos tendencia a. Justamente romper la ley, sino si una ley que está desde el año 1995 no ha logrado bajar la siniestralidad vial en nuestro, en nuestro país. El gobierno de La Pampa abrió la convocatoria para proyectos de inversión en la ex planta Calzar. Vanina Fernández, subsecretaria de Industria, Comercio y Pymes, aseguró que no se trata de un comercio inmobiliario para la provincia, sino que lo que importa es que se invierta en el inmueble y se generen puestos de trabajo. Sí, Está abierta la convocatoria hasta el 30 de septiembre de este año para presentar propuestas.、Eh, la explanta Calzag está ubicada en el Parque Industrial de la Ciudad de Santa Rosa、sí. y, tras、eh, un gran trabajo del, del gobierno provincial, logramos recuperar el inmueble y hoy en día lo estamos ofreciendo para la radicación de distintas actividades económicas. ¿sí? Sí. La verdad es que en este tiempo hemos estado analizando la infraestructura. Eh, las posibilidades de erradicación y, y bueno, vemos que son muy amplias las, las oportunidades que ofrece el inmueble, hemos tenido muchas consultas, entonces como para ordenar ese proceso para poder realmente ponderar cuál es el mejor proyecto para erradicarse en ese inmueble, es que lanzamos esta convocatoria a la presentación de propuestas. Daniel Oliveto, coordinador de la Cátedra Libre, Abordaje e Interdisciplinario del Cannabis en la ULPAM, dio detalles sobre los avances del proyecto de investigación que busca la determinación de canabinoides n en aceites. La gente tiene que saber qué dosificación、claro. está tomando, porque si bien la marihuana sirve para 10 millones de cosas, para un montón de enfermedades, lo hace a distintas dosis y con distintos tipos de plantas. Entonces, lo que se usa para epilepsia no es lo que se usa para cáncer, lo que usas para artritis probablemente no es lo que uses para dormir. Eh, eh, se usa la planta de marihuana, pero una cosa es fumarte un porro, para que h a y un montón de patologías que requieren un consumo como fumar marihuana, como puede ser la esclerosis múltiple. Y hay otras en donde con,、eh, con unas、eh, gotas de aceite, con dosificaciones muy bajas, se pueden lograr los efectos terapéuticos buscados. Radiokermés.com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 Poquitos meses、eh, vamos a estar、eh, jugando y trabajando. Trabajando sobre、eh, todo. Sobre, pero a mí me parece que el trabajo puede ser muchas veces una muy buena forma del juego、eh, para recuperar la historia de las r o c k e r a s de la escena pampeana en el marco del Festival Pam. ¿no? Así será, Cintia, ahí estaremos. Ahí estaremos eh, también eh, un, un, dándole espacio a quienes están estudiando periodismo.、Uh -huh. En la Universidad Nacional de La Pampa, la carrera de comunicación, a que se animen a ir encontrando a nuestras roqueras,、uh -huh. eh, que en La Pampa parece a veces que no hay. Hay、eh, un montón, sí.、Eh, y hay、Sintia. un montón. Yo sé que venís vos investigando. Sí, estamos investigando y surgen eh, muchachas eh, de todas las edades. Que hicieron rock en los 80, en los 90, en los 2000 y que vamos a tener la posibilidad ese día de que、eh, cuenten sus historias.、Eh, y me llegan todo el tiempo mensajes, estamos haciendo una producción justamente para eso.、Eh, yo tuve una banda, tocamos en tal lugar y nada, está espectacular. Tengo muchas, muchas expectativas por lo que pueda llegar a ocurrir el primero de octubre. Así estoy yo también, que venimos trabajando para que esto suceda, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que suceda? Que、eh, visibilicemos a las mujeres que、uh -huh. fueron parte de la escena y que son parte de la escena y que además generan referencia. La otra vez fuimos con Pau a un recital y nos encontramos con una cantante, yo me sentía en los 80,、claro. eh, porque era una pibita que representaba muy bien ese rock. Y vamos a hablar ahora con una de las rockeras de la escena nacional, Correntina, ella, ¿eh? Hilda Lizarazu. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, pero qué lindo r a c o n t o Qué bueno que va a estar ese Festival Pampa qué, el primero de octubre. Qué bueno no, que no lo digas, Basilda. Qué,、bueno. <risas> qué, qué, qué lindo, qué lindo. Queríamos contártelo también de esta manera para que, para que este, nos conozcas de algún modo、eh, trabajando en, en esto que es el periodismo para la recuperación de nuestra propia historia. Ya la nombramos madrina del Festival Pampa. Ahí la alizarás en este me momento. Y、si、me quieren, y, dale, dale. Reinvitada, ¿eh? además, reinvitada. e h Podría eh... estar invitada para tocar. Nos, <risa> nos encantaría. Bueno, no... <risa> Después cerramos. <risa> Después cerramos, chicos. La parte, la parte managerilda la vemos luego.、Bueno. Ahora vamos a la radio, que estamos aquí en vivo y este, promocionando este, esta actuación que va a ser el sábado y es el cierre de. de Cinco shows consecutivos que vengo haciendo. Ahora en este momento estoy caminando por la, la calle principal de c h i p o l e t i donde ayer tocamos、eh, en, un, en otra localidad a pocos kilómetros, unos 20 llamadas c e n t e n a r i o、uh -huh. de Leuquén. Así que bueno, aquí estoy caminando viendo comercios y haciendo un poco de tiempo paseando y conociendo el interior de mi país. Hilda, te doy una buena noticia y es que las entradas están todas vendidas. Eh, para mañana. Me, Perdón, no, no te entendí. Te doy una buena noticia y es que las entradas están todas vendidas para mañana. ¡Ay, qué bueno! Me alegro mucho. Así me alegro que. r d d a e e Si mi memoria no me falla, nunca toqué en La Maroma. a j、eh, Sí, toqué en, obviamente en, en Santa Rosa, pero nunca en, en aquel lugar. Así que me hace mucha ilusión. Y me alegra también profundamente,、eh, por supuesto,、eh, agotar, ¿no? que estén todas las entradas vendidas. Para nosotros y para los dueños de La Maroma es algo muy bueno. Y para la gente que va a escuchar también. Eso espero. Hilda, Ay, venimos hablando、sí. de, de rock.、Eh, ¿Cómo es tu rock hoy? ¿Es el mismo del de los 80?、Eh, ¿Lo redefiniste? ¿Qué? Bueno, es、eh, que yo lo, lo sacaría del rock y lo pongo en, en la música. La música hoy para mí es mucho más significativa porque bueno, ya tengo varias décadas encima de, de, de estar realizando distintos tipos de formatos musicales, distintas interpretaciones, composiciones propias, discos. O sea, se, me, se me va sumando mi tarea de, de hacedora de canciones y de intérprete y la verdad es que yo me siento mucho más plena e íntegra. En este momento de mi vida, que cuando tenía 20, que todavía no sabía bien cómo, cómo iba pisando el asunto. Yo soy una, una, una empírica, o sea, una, una hacedora. Eh, voy, eh, no, no voy como、eh, premeditando lo, lo que. sino que voy haciendo. Un poco como ese eslogan de, de unas zapatillas que dice: solo hazelo. Bueno, yo este, fui haciendo y ahora miro para atrás y vi que ya pasaron varias décadas y que continúo en este. En este En este formato de vida que es tocar a la noche en distintos lugares, de, de, de distintos lugares del, del planeta, casi, y, y ser, es, se arma una, una comunión musical entre los oyentes y los que estamos arriba del escenario. En este caso, mañana va a ser、eh, junto a Federico Melioli, que también este año celebramos los 18 años de tocar juntos en distintos formatos. Así que para, para mí. Y creo que también para Federico、eh, vivir de, de, de tocar en vivo es, es un regalo que nos da la vida, ¿no?、Eh, porque es, es algo, es un oficio y, y que, es, que está siempre como bienvenido por, por el otro que está escuchando. Entonces, eso termina de cerrar el círculo de, de, de, de la plenitud, si se quiere. h i l d a te saludo, soy Pablo. Eh, Hola Pablo, te... hablé tanto que dije, ¿se habrá cortado? No, no, no, estábamos atentos. <risa> los dejé、eh, en silencio. Este, Isla,、eh, formaste parte de dos bandas que,、eh, para mí, p e n s a r digamos, junto con Viru, fueron extrañas、eh, para el rock nacional de los o c h e n t a s que son Suéter y tuis, y los t u i s Que, que trajeron alegría, trajeron otra cosa, mucho más color. r b i e n ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué? Ah, este, bueno, los twists, primero suéter a través de Miguel Zabaleta.、Uh -huh. o sea, yo, yo en ese momento tenía 17, 18 años, siempre fui afín a la música, nunca pensé que la música era una profesión,、eh, estaba como pen, proyectándome en lo que respecta a, a, a alguna actividad, entre comillas, con salida laboral que iba a ser la fotografía. De hecho, yo estaba trabajando como fotógrafa en distintas editoriales al comienzo de los 80. Luego, siempre la, la, la música dentro de mi corazón y de mi, y de mi, de mi, de, de, de mi amor. n o de, Y después, bueno, a través de, de Miguel empecé a hacer coros con, en, en suéter. Después ellos grabaron、eh, su segundo disco. Ahí yo hice varias tapas de ellos, t a p a s de disco, ¿no? Lluvia de gallinas.、Eh, y veinte caras bonitas, trabajé como fotógrafa, pero también empecé a p o r t a r unos tintes de, de armonías vocales、eh, sin pensar que me, me estaba trazando mi propio camino.、Eh, entonces fue así la conexión. Y,、eh, y luego、eh, los t w i t s fue con una amistad con Melingo, que estaban en, en ese primer disco que fue un golazo、eh, para, para el, la apertura、ese. de la democracia. Eh, y Fabi, luego siendo la cantante de, de ese primer disco,、eh, empieza su, su carrera solista. Entonces, el segundo de disco de los t w i s t s que se llama Cachetazo al Vicio,、eh, no tuvieron cantante mujer. Yo hice sí la, la foto de la tapa. Bueno, es larga la historia. La verdad、uh -huh. es que,、eh, como bien les decía,、eh, hace tanto que estoy en el ruedo entre, entre la fotografía y la, y la música que. que Podría hablar media hora más, pero no sería el caso. El caso es que estoy en, al aire en este momento para contarles que mañana agoté en la maroma. Eso me alegra.、Eh, Hilda, <risa>、eh, estás en esta etapa antigua que has denominado.、Eh, sí. Mencionabas recién a Fabi y hay algo que se está dando en los últimos años y es que. Las mujeres han estallado o que han tenido el reconocimiento que se merecen por, por lo que hacen. Pienso en, en, en Barbie Recanati, pienso en Marilina Bertoldi.、Obvio. ¿Te sentís de alguna manera、eh, una referencia o alguien que hizo algo porque las mujeres、eh, tengan el lugar este,、eh, en el rock o sean reconocidas por eso? Bueno, a ver,、eh, no sé si yo. Es, me, yo creo que con el, el, cada uno es ejemplo de su propia vida. En, en, en caso particular con sus hijos o con sus no hijos, si vos haces, si haces arte o música, creo que sin darte cuenta estás siendo referente. Entonces, yo me di cuenta que era un referente a partir de que, de que algunas otras mujeres me dijeron: No, vos s o s mi referente, pero yo no, no, no hago lo que hago por ser referente, ni hice lo que hice. n o、uh -huh. eh, Lo vieron en e c e s i d a d totalmente personal de expresar y de, y de cantar y de, de vivir la música. Ahora. Lo que ocurre con las, con las nuevas este, generaciones de mujeres músicas. En cierta forma, puedo, puedo decir que, que sí、eh, aporté mi, mi, mi impronta y, y, y parte de mi tiempo para, para que esa ley de cupo femenino se haga、eh, se lleve a cabo. Y, y bueno, eso fue ideada por Celsa Melgauland, pero, pero sí le puse la cara y, y la, el, el tiempo y fui al Congreso y, y es emocionante. Y eso no hace que. Que Barbie Recanati, o que Marilina Bertoldi, o que Lula Bertoldi, o que Loli Molina, o que tantas otras este, mujeres que están haciendo música、eh, hagan más música. Pero sí es importante que, que, sea, que haya una mirada de,、eh, como de, de, de comprensión de que hay un montón de otras, este, hay un montón de mujeres que están haciendo música y que tal vez en este caso en los festivales no se estaban. teniendo en cuenta porque es más fácil para el productor、eh, decir, bueno, vamos a poner todas estas bandas famosas y este, que generalmente están todas lideradas por hombres. Eso ya se transformó、uh -huh. y es, en ese sentido sí me siento un poco responsable porque le puse el tiempo a eso y finalmente salió y entonces ahora cada vez que los, dentro de los 45, 47 festivales nacionales y provinciales que hay en, en nuestro país, Eh, ya las personas que lo organizan dice n oh guarda chicos que ¿eh? va a venir el inamu el instituto nacional de la música a auditar a ver si tenemos un 70 30 que es lo que se pidió y lo que se lo que se debería hacerse en todos los festivales el festival de la papa el del cornalito el de todas esas, esas cosas que existen y eso sí me parece que está buenísimo pero las chicas que están haciendo música es maravilloso y son ellas Cada uno, no solo las músicas y los músicos, cada uno en este planeta es artífice de su propio destino en cierta forma, ¿no? Todo es discutible, por supuesto.、Eh, no es lo mismo nacer en, en un lugar totalmente carenciado y sin educación que nacer en una, en, en una clase media trabajadora o de profesionales. Ya sé que no es lo mismo, pero este, de todas maneras,、eh, nosotros somos artífices de lo que nos pasa y de lo que, de lo que no. Sí.、Uh -huh. eh, Eh, por eso, pero todo tiene sus aristas y todo es discutible. Pero en este caso, hablando de, del rock argentino, de la cultura, de, de, de la música y de las mujeres dentro de la música,、eh, está buenísimo que, que hay un montón de mujeres、eh, instrumentistas, arregladoras、eh, y también un montón de mujeres、eh, políticas. Hoy, este,、eh, antes, no se, no, las mujeres no podíamos votar y menos estar en el Congreso. Entonces, lentamente la sociedad va cambiando. Justamente ayer. Veía que、eh, la, la asunción de Cecilia Moró en la Cámara de Diputados, como presidenta de la Cámara de Diputados, es la primera mujer en 158 años, o sea, es la primera mujer diputada.、Eh, presidenta, digo, presidenta de la, de la Cámara. Cámara. de d i p u t Así d o a s que está buenísimo en todos los índoles, ¿no? Así que, chicos, hablé esta por los codos. No,、eh, Nos vemos mañana. Estamos、eh, sí, cerrando la última. La última pregunta, Hilda. Eh, eh, repasaba un, un video、eh, en donde Charly García. Toca Símbolo de Paz, te invita y vos、eh, entras con tu hija al escenario. Es un video que me Ay, causa que me、eh, sí. mucha ternura y tenés la posibilidad、también. hoy de, de, de compartir escenarios y de bueno, ver a tu hija cómo también se desarrolla en esto que es, que es la música.、Eh, bueno, contanos qué, qué, qué te produce eso, ese espacio de libertad que de alguna manera has sabido mantener y has sabido entregarle como un legado también a mí. a Y、me produce mucha emoción、eh, justamente ayer la estaba viendo cantar en una, un evento que la invitaron a,、eh, cantó un bolero con una, con una orquesta y, y, y me, me gusta cómo está como está proyectando su voz como lentamente o sea todavía no tiene una propuesta personal quiero decir está como、eh, tiene 21 años o sea está cachorra todavía pero creo que tiene que tiene las herramientas、eh, como para, para hacer, adel hacer adelante convertirse en, en, una, en una muy buena cantante que creo que en cierta forma ya lo es y bueno que ahora está como、eh, viviendo una, una etapa de, de formación no de, está estudia canto、eh, está también viendo otras cosas no s o l o seguir el legado de la madre sino que se está formando con no sé... Cosas como pintura, cerámica,、eh, cocina, está muy vegana. En fin, está hermosa. Yo, la, obviamente, estoy hablando de mi hija, se me cae el babero. Pero、sí. canta bien la guacha. Y le tengo una consulta. Mira, en esta radio、eh, pasamos mucho、Hola. un tema que vos hiciste que se llama Sola en los bares.、Eh, sí. Lo hiciste en una época donde no se hablaba mucho de, de, del, del trasvestismo, n de los travestis, de las travestis. No se hablaba. No se hablaba.、Sí. Eh, eh, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo.? cómo ¿Cómo, ¿De dónde surge? A través de, de, ver, de ver a una persona parada en el umbral de una calle.、Eh, allí yo estaba en un bondi y vi esa, esa imagen. Este, estaba la melodía hermosa de Tito y, y empezó como a surgir la letra y una, y una como una historia imaginaria, n o una, fi, una ficción, como muchas canciones también que son ficción, como Lucía la Equilibrista, qué sé yo.、Uh -huh. eh, que mañana la voy a tocar, chicos. Luciela Equilibrista. Y solo en los bares también voy a tocar mañana. Qué lindo. Así que Lo voy son, a ver. Son, son páginas. Bueno, vengan, sí.、Eh, son páginas que me acompañan, algunas desde hace muchas décadas, otras no tanto, y, y hacen、eh, quién soy. Y, y fue así, desde un bondi. Mira, qué bueno. Hilda Alizarazu, gracias por esta conversación con Radio c e r m é s Bueno, gracias a ustedes y nos vemos mañana. Y gracias por, por, por la presencia y, y por este, este reportaje. Abrazo. Bueno, adiós. Chau, chau. Ahí conversamos con Hilda Lizarazu mañana 6 de agosto a las 9 de. No, mañana sí, mañana. Mañana, ahí 6 estaremos, Cintia Brenda. A las 9 de la noche en La Maroma. La mesa q e r m e s e r a pleno. La mesa q e r m e c e r a bueno, vamos a estar disfrutando de Hilda Lizarazu según la La banco a morir, soy fan. Vos no me compraste entrada. No, nosotros vamos de invitados. Ah, bueno, o r q u e yo no tengo entrada. Yo dije a c a s i una semana que me compren la entrada y nadie me compró. A ver, el señor Juan Manuel Schultz. Muy bien. Maravilloso, maravilloso conversar con Hilda Lizarazú. Un monumento del rock argentino. Un monumento, parte de la historia. Es parte de la historia. Nos escuchamos un poquito ahora. c h a u 「うん、so sí、いいね!」 なんで La roqueamos también en la conversación. Más barra, b a r r Por supuesto. Obvio, Terminamos、señora. de hacer la entrevista y seguimos fuera de aire, ya con otros temas. Enrocados. s Nuestra cabeza va y viene permanentemente.、Eh, y ese también es un problema. Sí. ¿Eh? Sí, eh, a veces sí es un problema. Que no para. No que podemos, no nos deja dormir. Que no, ponemos la cabeza sobre la almohada y sigue funcionando un mundo. Que bueno, nos tiene a nosotros como protagonistas. Y nos impide la concentración sí, en algo,、tremendo. ¿no? Y esa falta de concentración también nos provoca que el producto que realizamos no termine siendo、eh, la perfección que debería. Claro. ¿eh? Porque cuando n o le. ¿Por, por qué este, lo, los grandes genios sacan obras geniales? Porque se ponen con eso y nada más. Claro. Eh, y usted está atajando penales、resuelve. en todos los arcos. Sí, claro, viste. A mí me mandás a jugar、eh, sin botín. De golera. <risa> claro.、Eh, no importa, no importa. Llegamos hasta aquí y la pasamos bien. La pasamos magnífico. Pablo, vos seguís con micrófono. ¿Te... No, no tiene no, micrófono. á s m Ahí está. No, no te queremos está, escuchar, lista, Pablo. Por favor, ya s t、eh... tu participación. Tuviste tus cinco minutos de fama, Pablo. <risa> Son las 12.、No、estamos mejor que nunca. ¿Estamos en el mejor tiempo, que nunca? ¿Vos ¿eh? a despedir hasta cuándo, Cintia? Hasta el día, el, día lunes, el día lunes. Vos, vos, mañana, vos venís mañana. Yo vengo mañana, vengo mañana a hacer el club de El Trueque.、Eh, a las diez de la mañana con Martín Virgil y Mirna Hernández,、uh -huh. Pablo Verdugo y el señor a l e j o De las Mercedes Bernardos. ¿Qué están saliendo por Twitch? Estamos saliendo por Twitch, estamos probando.、Eh, vamos mejorando semana tras semana, resolviendo cuestiones técnicas. No somos muy duchos en todo el tema de la tecnología, pero nos vamos、eh, ahí animando. c o n t a m e qué es el Twitch. El Twitch es una red de, de streaming,、uh -huh. una red social. Sí, es una red、pero、social, cuando, una plataforma de streaming. Cuando yo me enteré de su existencia, era un espacio para gamers. Sí, hay de todo en el Twitch.、Eh, usted encuentra el, el mundo ahí adentro.、Uh -huh. o sea, hay gente que está jugando a los jueguitos y que transmite. Hay gente que solo se dedica a comentar juegos que otros están jugando. Hay gente que da clases de matemática. Hay gente que、eh, exhibe su cuerpo.、Sí. Eh, hay gente que, a ver, ¿qué más?、Eh, hace su música y transmite. Hay gente que simplemente habla. Hay mucha plataforma.